Edición de Jueves, 29 de Julio en directo. Edición de Sábado, 31 de Julio, Domingo 1 de Agosto en repetición. Aquí arranca el último programa de esta temporada, 2020-2021. Una temporada bastante, bueno, inhabitual, ya que varios meses No pudimos emitir por problemas técnicos, problemas de emisión, problemas de antena, de emisor. Pero bueno, que se subsanaron después de esos meses. Y hemos estado de vuelta y estos últimos meses hemos compartido contigo todo lo relacionado a la música local. A la música que se realiza en Euskal Herria. Todas las novedades que nos han llegado hasta este último programa. Hoy nos despedimos. Temporada... 2020-2021 Y en este último programa vamos a escuchar a gente como a Beta Garry Gente como a Sky Ketan O la formación Zartaco Y para comenzar esta edición que mejor que chunda chunda Que mejor que música de baile Que mejor que... Emendicat con ese álbum Iraganá después del presente Oraín después del futuro de Torquizuna faltaba el pasado Irá ganá así lo describen los exmiembros de Emendicat, el título de este recopilatorio de sus mejores canciones de esta mirada al pasado al recopilar sus canciones populares con el sello discográfico GOR, querían añadir todas sus canciones que salieron editadas entre 1998 y 2002, que ahora pues no era fácil de encontrar, canciones de fiestas a favor de la usquera, colaboraciones con otros grupos, versiones de karaoke y hasta una versión e indirecto de una canción de la banda. Todo esto se encuentra en ese álbum Iraganá, donde el diseño del disco es de Bingen Gutiérrez y las fotos de Adolfo Lacunza. La grabación ha sido remasterizada en Estudios K por Alberto Porres e Iker Sada, uno de los excomponentes de la formación. Emendicat, nos quedamos con ellos nos quedamos con este álbum recopilatorio Iragana, y de él te extraemos los temas Guasen y mugitu con ellos, con Emendicat, comenzamos la última edición de esta temporada 2020-2021 de Euskal Musica. Música Oazen, oazen, oazen, oazen, oazen, oazen, oazen, oazen, oazen, oazen, oazen... Kaleko garrasia, tarda demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Zioaren menpe, bi estaturen artean Jotak ez egilanean Horrela nahi dugu lortu Herria unazio sortu J.K. Pisiri, horrela euskaletzetan, herri eta baserritan, gazteki hasi dute, ekin berdela lortu arte, jeiki! ki sonando dos de los temas incluidos en este álbum recopilatorio de Mendycat, el álbum Ila Ganá, los temas Goasen y Mugitu, Ya no nos somos con Betagarri que cumplían 20 años. Y ha sido, una vez más, el sello Maldito Records quien ha ofrecido la posibilidad de disfrutarlo junto a ellos con el CD DVD donde se celebran 20 años con 20 canciones antológicas. Ogey okay, Urte Susenean fue grabado durante el verano del 2013 en los conciertos que Beta Garry ofreció en Vitoria-Gasteiz, Bilbo y Donostia. Después, durante los primeros meses del 2014, Tricu y Jonan Ordodica lo mezclaron y masterizaron en los estudios Catarán y Y Mamiya en Azcálate Nos quedamos con esos dos temas en directos De ese álbum Ogei Urte Susenean Los temas Chiqui Anais Y Betty Aurrera Vicente I Ese vigésimo aniversario de Bet Agarri con ese álbum Ogei Urte Susonean, que fue grabado durante el verano del 2013 en eh, Gasteiz, en Bilbo y en Donosti. Ahí estaban dos de los temas Chiqui Anais y Betty Aurrera. ya ahora nos vamos... Hasta Uribe Costa, nos vamos hasta agosto del 2012. Ahí nacía gudalancha que en sus primeros años como banda reciben tres premios en diferentes certámenes musicales. Berango Co, Gastelecua, Musiquerilla y Pop rock de Leyoa. En 2014 ponen en circulación el primer disco Lañoac Eta Oskarviak. El segundo disco llegaría en 2016 La Barraren Erchean, donde John Bassanje deja la trompeta a Josep Aparicio y refuerzan para el disco La Sección de Viento. Gudadancha en 2017 grababa este disco que tengo en mis manos, Argi Bideac, y de este álbum te extraemos los temas con Dairac y despierta con la colaboración de Lusillo de la Formación Vendetta. Están ya El derecho a liberar nuestra expresión Silencian, ejecuta manipulan y refutan Todo aquello que les quita la razón Harto de ritas y ratos que llenan el plato Amparados por la ley Son lobos con piel de cordero Y el puto dinero es su patria y su rey Pero es hora de alzar la mirada Para así derribar la alambrada Demostrar que esta guerra jamás fue ganada Y que no calmarán nuestra rabia Aún nos queda soñar horizontes Aún nos queda cantar mil canciones Aún nos queda romper los esquemas Salir a las calles quebrando su orden. De Guda Dancha con este tercer trabajo discográfico El álbum Argibidiak Ahí estaban sonando dos de los temas de este álbum con Dairac Y el tema despierta con la colaboración de Luisillo De la formación Vendetta Y de Vendetta nos vamos con Nola Galdú Demborá Que es nombre del cuarto disco de Skakey Tan Un álbum en el cual, pues sinceramente He de decir, pues que nunca he oído algo así Hacen música que desafía los géneros Una singular mezcla de indie, rock y pop electrónico Atrevido y libre de miedos Es este cuarto disco Trabajo discográfico para Escakeitan, Nola, galdu Galdudemborá De él te extraemos Kampain Tetan Odola Y Surekin Askena Zibiseria Aitaren zauria Haitaren sauria. Ando Temblad. Biophean. Zulo aireki. Vida zoraen. Ikusteko. Zubetara. Hutsiñe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 Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en el 100.8 de la FM, sigues en el programa Euskal Música edición de jueves, 29 de julio en directo, sábado 31 de julio, domingo 1 de agosto en repetición. La última edición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 posiciones 13 temas pasados por el tamiz del rock al citado disco pronto le siguieron dos más puro infierno en 2011 y fuimos somos y seremos en 2012 lo que tengo en mis manos es el nuevo trabajo de estudio grabado en 2014 el álbum titulado 13 balas y de él te extraemos los temas men y que 10 siñaca Mm -hmm. the time. Siñak, dos de los temas incluidos En el álbum del 2014 De esta formación de Nafarroa, Vendetta Con ese álbum 13 balas Ahí estaban sonando los temas Emen y Geldie Siñak Y ahora nos vamos hasta Tafaya Nos vamos con el Strix Ska De esta formación Sartacoka, que vienen con Nuevo trabajo de estudio, el álbum Alienados y Del, que salemos los temas Basérico lagunak Y Gogoan Thank yeah. you. Gaktsuri muru ama kurturuena Barka baita te awaita 국민因 sí. disappointment! Sí. Sí. Desde Tafaya, la música de Zartacoka con ese álbum Alienados, ahí estaban sonando los temas Basérico Lagunac y Gogoán y ellos vamos a poner ya el punto y final a esta nueva edición del programa Euskal Música, edición de jueves 29 de julio en directo sábado 31 de julio, domingo 1 de agosto en repetición de 20 a 21 horas en directo el jueves de 21 a 22 horas el fin de semana en repetición hemos escuchado a Emendicat, a Beta Garry, a Guda Dancha, a Ska Keitan, a Vendetta y a Sartaco K, y solo nos queda decirte adiós, ha sido un placer haberte acompañado en esta temporada 2020-2021, décima temporada de Úscar Música en Berriozar y Ratia, ahí está Esa temporada 2011-2012 Cuando comenzamos Euskal eh, Música Aquí en Berriozario y Ratia, Un 8 de septiembre del 2011 No ha llovido nada para llegar a este jueves 29 de julio del 2021 Acabamos la décima temporada Así que nada, nos vemos en septiembre Comenzaremos la decimoprimera temporada Ya os iremos anunciando en redes sociales Facebook, Twitter y por supuesto aquí en Berriozario En el 100.8 FM con la cuña cuando vamos a comenzar Lo dicho, a pasar buen verano y nosotros a recargar pilas para que en septiembre volvamos como nuevos Para disfrutar de una temporada más, la decimoprimera temporada 2021-2022 de busca Música en Berriozar y Ratia Hasta entonces, saludos, agur Música Zartu